Nueve minutos pasan de la una de la tarde de este martes, 19 de noviembre. Como cada semana vamos a hablar de política aquí en el magazín local de en Radio. Hoy, por supuesto, estoy de nuevo muy bien acompañada en este estudio. Así que, bueno, pues sin eh, enredarme mucho más, que ya vamos un poquitín tarde hoy, les eh, presento a nuestros invitados. Está conmigo al otro lado de la línea telefónica, Helen Delgado, del Partido Popular. Muy buenos días, Helen. Hola Diana, buenos días. Y en el estudio tenemos a Roberto Gallegos del PSOE. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Susana Hernández del Mazo de Ciudadanos. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? <risa> También David Moreno de Vox. Muy buenos días, David. Hola, buenos días a todos. Y por supuesto Alberto Retana de La Voz del Tajo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues eh, hoy les eh, proponía yo a los tertulianos eh, debatir sobre la gravísima situación del Hospital de Talavera, o al menos así lo afirma la Mesa eh, por la Recuperación de Talavera y su comarca. Hace tan solo unos días era noticia en todos los medios de comunicación porque desde esa plataforma se mandaba una nota de prensa a todos los medios informando de que el próximo miércoles 27 de noviembre la Mesa por la Recuperación de Talavera y su comarca convocará una nueva reunión de seguimiento con ...con un importantísimo y muy delicado tema a tratar... ...el funcionamiento del área sanitaria de nuestro hospital. Dice la nota de prensa que durante estas semanas... ...la Mesa por la Recuperación de Talaver y su Comarca... ...viene realizando tareas de documentación, encuentros... ...y tareas de investigación para la preparación de dicho encuentro... ...con distintas personas de todo el espectro sanitario de nuestra ciudad... ...y no podemos más que llevarnos las manos a la cabeza... ...ante la situación tan rotundamente lamentable y precaria... ...que presenta nuestro hospital... Dicen falta personal, faltan medicamentos, falta de medios, falta de incentivos laborales y especialistas que se están marchando de nuestro centro sanitario por la saturación ante las condiciones laborales y el desbordamiento que padecen día tras día en un hospital de Talavera de la Reina que a día de hoy se encuentra bajo mínimos. ¿Por qué no hay en nuestra región un reparto equitativo de plantillas, equipamientos y productos sanitarios de manera centralizada? Nos preguntamos qué fue de la unidad de Lictus, cuyo funcionamiento fue prometido por nuestros representantes políticos para diciembre de 2018. Nos preguntamos qué fue de la unidad de hemodinámica y hemodiálisis, cuyos responsables políticos prometieron su funcionamiento a la ciudadanía talaverana para el primer trimestre de 2019. Nos preguntamos qué hay del segundo punto de atención continuada de la segunda Ubi móvil para la comarca de Talavera. También nos pregunta porque el área sanitaria de Talavera atiende a 30.000 usuarios del Valle del Tietar, cuya contribución por convenio sanitario hace la Junta de Castilla y León a la Junta de Castilla y La Mancha y esa inversión no repercute en el Hospital de Talavera, siendo las especialidades atendidas las más caras? ¿Por qué sí si se cuentan en el área sanitaria de Talavera los usuarios de Anchuras, Ciudad Real y los del Valle del Tietar? No. Se recibe un esfuerzo económico extremadamente limitado por parte de la Junta de Castilla y La Mancha a un área sanitaria correspondiente a 150.000 habitantes cuando realmente tenemos 180.000 con lo que al cabo de decenas de años se ha producido un enorme agujero económico en los fondos presupuestarios del Hospital de Talavera. Bueno, esto es parte de la nota de prensa que se nos mandaba a los medios de comunicación por parte, como decimos, de la Mesa por la recuperación de Talavera y su comarca. Si bien es cierto, bueno, pues que... Entre los usuarios del hospital se hacen eh, corrillos, eh, durante las largas jornadas de, de espera, cuando uno tiene, bueno, pues cita con algún especialista, hablando y debatiendo sobre la situación del hospital eh, de nuestra ciudad. ¿Cómo lo veis eh, vosotros por aquí? Chan chan chan. Quien empieza, el que quiera, el que quiera. Bueno, nosotros publicamos esa nota como, como casi todos los medios de comunicación, haciéndonos eco de, la, de las eh, reivindicaciones que hacía la mesa, pero eh, uno que trabaja en esto pues intenta informarse un poco sobre el particular. Y entonces lo que he hecho ha sido intentar informarme eh, no solamente de los corrillos, como tú bien dices, que son no solamente normales sino muy desagradables porque la gente está esperando que le atiendan y entonces es normal que, que se pueda quejar cuando le atienden cuando la tienen malo y cuando la atienden tarde. De cualquier manera, eh, como digo, yo me he informado sobre la situación y muchos de los puntos que he estado leyendo en la información que, insisto, publicamos en su momento, no atienden a lo que es la realidad um, actual, por los números que yo he podido conseguir y que, um, según tengo entendido, también son públicos. ...para que todo el mundo pueda pueda obtenerlos. De cualquier manera, eh, esa indagación a la que se refiere... ...pues yo la he tenido bastante fácil y, y he podido conseguirlo. Eh, se habla, por ejemplo, de la situación de los eh, del personal... ...y se habla de que hay menos médicos o que hay gente... ...que se está marchando. Los datos que yo he podido conseguir es que a día de hoy... ...se ha incrementado un 10% la plantilla de los trabajadores... ...en el área sanitaria. Ahora mismo creo que hay 191 personas más... Hay 69 enfermeras más, 45 eh, médicos más, 6 fisi fisi fisioterapeutas, dos odontólogos, 8 técnicos y 61 personas más. Eh, son datos que yo creo que habría que tener en cuenta porque no se trata solamente, imagino yo, y yo tengo el caso muy cercano, ahora mismo tengo una persona de mi familia hospitalizada allí durante tiempo y la verdad es que el personal nos está atendiendo muy, muy bien. Eh, como digo, no se trata solamente de pensar en que yo quiero ser el primero en que me atiendan, Porque eso pasa aquí, pasará en Madrid, como también he tenido experiencia, pasará en Toledo y pasará en todos los puntos de España. Porque si no, imagino que eh, cada uno luego puede elegir si quiere ir a lo privado o a lo público. Pero eh, partiendo de la base que Talavera necesita más, y eso es innegable... Yo creo que esos datos eh, no terminan de contrastar con lo que yo, por lo menos, he conseguido. Eh, hay muchos más datos que he podido conseguir en ese sentido, acerca, por ejemplo, de los medicamentos eh, que, que se están diciendo que faltan. Eh, los datos que tengo para este año 2019 son 67 millones de euros en lo que es inversión de medicamentos, no solamente en lo que es la farmacia del hospital, sino las recetas que está otorgando la la, eh, la el área sanitaria, eh, en los médicos de familia, por ejemplo, ¿no? Y luego, eh, sí hay una hay una cosa que es cierta, por supuesto, ahí, que es la promesa que se hizo de la unidad media distancia para finales del año pasado, que no se ha realizado. Pero eh, sí tengo entendido, por por lo menos, como digo, por las preguntas que he podido hacer, que eh, las obras se terminan este año y se pondrán en funcionamiento el año que viene. Ahí sí hay retraso y, por supuesto, sí que hay que reivindicarlo. Pero hay una cosa también importante que hay que tener en cuenta. Y es que, eh, y aquí hay representantes políticos que imagino que lo podrán corroborar cuando alguien eh, toma decisiones saltándose la ley, pues al fin y al cabo luego tiene que responder. Y acabamos acabo de escuchar cuando venía en el coche que ya hay sentencia de los ERE, por ejemplo. Entonces, esos trámites y esas esa burocracia, desgraciadamente burocracia, que tenemos en este país es la que muchas veces retrasa algunos de los eh, algunas de las implantaciones de los servicios que necesitamos. Y por eso, por ejemplo, me ha saltado mucho en la información que, que he conseguido que la hemodiálisis en agudos porque los crónicos creo que se están dando ya hace tiempo ese tratamiento en Talavera de la Reina, está pendiente de que el concierto salga de la fase jurídica. Esto quiere decir que los eh, las empresas que concurrieron se han denunciado entre sí o al concurso, y eso ha provocado que la hemodiélisis no esté en Talavera. O sea, que ya no es culpa ni de los usuarios, ni del que quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que es que resulta que la burocracia... Está impidiendo que la hemodiálisis esté la vera No sé si habría que adoptar algún otro tipo de métodos para que eso se simplificara bastante, pero desgraciadamente la hemodiálisis no está aquí porque está en el juzgado. Y eso yo creo que es suficientemente importante para tener en cuenta porque efectivamente sí coincido en una de, los de las frases que decía ese comunicado, es que no se juega y desde luego estar judicializando por cuatro duros la posibilidad de que la gente se dé hemodiálisis en Talavera de la Reina me parece bastante grave hay muchos datos más que si queréis luego podemos ir desgranando como lo del Valle del Tietar y demás que, que para mi gusto también es importante porque hacemos comarca y que la gente venga aquí no solamente viene al médico sino que viene también a comprar uh -huh. y viene a invertir y, y algunos hasta se quedan a vivir Pero bueno eso son Mi familia es de cosas. Arenas de San Pedro, por ejemplo, y yo conozco bueno pues eh, muchísimos casos de, como bien dice Alberto, familias enteras que se desplazan a Talavera. bueno pues en Las eh, situaciones más urgentes, ¿no? cuando a una persona, por ejemplo, le da un ataque al corazón, viene a Talavera antes de Ávila, simplemente por la claro. cercanía, porque es eh, una situación de extrema gravedad. Y se viene aquí cuando un parto es inminente también, que se piensa que no va a llegar a tiempo la mujer a dar a luz en Ávila y se va a quedar por el puerto del Pico, también viene a Talavera. Pero como tú bien dices, muchas personas que vienen al médico atalado a Talavera, que vienen a visitar a sus familiares a, al hospital a Talavera, hacen vida en Talavera. Te, te pongo un paréntesis con eso, Diana, y es que es una cosa muy curiosa, que no tiene nada que ver con la sanidad, pero nosotros, teniendo tanta población flotante de, de zonas limítrofes, como es Ciudad Real, con la zona de Anchuras, eh, Cáceres con la zona de Navalmoral, Arenas de San Pedro en la zona de Ávila, tenemos esa po población flotante y eso provoca que a la hora de hacer estudios, por ejemplo, comerciales, tengamos aquí un centro comercial grande como es Carrefour, o con un centro comercial tan grande como es Corte Inglés, porque que valoran lo que es todo el entorno de esas personas. Uh -huh. Incluso hay un detalle, en el, eh, hubo un diputado del Partido Popular que se llamaba José Antonio Bermúdez, que, que está en Talavera trabajando como abogado, que defendió la posibilidad de que los jueces de Talavera fueran magistrados y así sí cobraran más y tuvieran más poderío en ese sentido a la hora de poder emitir sentencias, porque la zona de influencia en la que estaban actuando, no solamente la Talavera de la Reina, punto, sino que era toda la zona de influencia a la que estábamos hablando, 150, a 180, incluso hasta 200.000 personas. Eso quiere decir que mm, somos más importantes de lo que creemos, por eso desde luego hay que pedir más servicios de los que tenemos y, y hay que y hay que adecuarlos, pero también hay que atender a lo que son las cifras reales que, que muchas veces se omiten. ¿no? Mientras tú hablabas, eh, Alberto, eh, Roberto asentía con la cabeza, su partido está ahora mismo en el gobierno, tienes los datos de primera mano. Sí, Alberto nos ha dado un, unos datos que, que yo también manejaba. el Por ejemplo, el presupuesto, apuntar más dato el presupuesto de farmacia se ha incrementado en 200.000 euros. O sea, se ha invertido 2 millones en el periodo 2015-2019 en tecnología sanitaria en el, en el hospital de Talavera. Eso podría dar un, la relación, decir, de la UME, que entrará en funcionamiento... Eh, a, primer trimprevente para el primer trimestre de 2020. Sí va, sí, va con retraso. Va con retraso porque se están empezando a ejecutar eh, las obras que se van a hacer de aquí a final de año y conllevan una inversión de otro millón de euros. En formación también se ha mejorado. Se ha mejorado, se ha pasado de tener 11 profesionales sanitarios en formación hemos pasado a 25, hemos más que doblado. Sin embargo, se dice que se van los médicos de aquí, en la nota Pero ten pero tenemos 45 médicos más, o sea, es un, una contra... Pues como en todas las empresas, en todas las ciudades, hay movilidad en la población. De todas las maneras, eh, querría... Bueno, voy a hablar ya de la unidad de ICTU, que ya ha llegado el equipamiento pero o, se está formando al personal en cuanto el personal termine su periodo de formación, supongo que no tardará mucho en entrar en Es por eso la gente se tenía que ir con unictus a Toledo. A Toledo, si sí, cuanto Va a ser se aplicaba también, el código este. Ictus, ya sabes que son un periodo de cuatro horas, hay que hay que ir a una unidad específica de Ictus. O Esa es una a mí me parece eso una gran unidad determinante. Un, un, un gran equipamiento para para el hospital de Talavera que queremos más, por supuesto, yo el primero como usuario de la, y defensor de la sanidad pública, quiero que lo, el hospital, quiero lo mejor para el hospital Pero a lo que yo me refiero, y me refería y perdonadme que me vuelva a meter es que no se pueden dar mmm, datos falsos, es decir, hay que atenerse a los datos reales, ahora me yo creía que no había llegado todavía mi notación es que no había llegado todavía el equipamiento de Ictus, por lo menos es lo que yo sé sí. si me dices que ha llegado, pues mejor que mejor, pero cuando se está hablando de un algo tan sensible como es que nos pongamos malos y nos podamos morir no se pueden tirar campanas al vuelo diciendo que es que esto no, que esto no, que esto no. Es que esto sí. Es que hay cosas que sí. Se puede decir que la UME, y eso es desde luego, está retrasado y hay que ponerle la guindita al señor Págeo, a quien corresponda, para que lo ponga en funcionamiento. Pero es que hay cosas que son reales. Entonces, tirar una, una bala, porque a mí me pasa. Si yo publico una información sin datos y es falsa, a mí me recriminan. Entonces, no entiendo cómo de pronto se ha puesto esas, esta situación en la calle que solamente tiene de vaso de base eh, esos corrillos de, de, de, de, de enfermos, que me parece muy bien, que todo el mundo nos quejamos. Y a mi tío, que es el que está en el hospital, pues me gustaría que lo atendieran mejor. Pero es que mmm, en Toledo le han atendido prácticamente igual. Entonces no entiendo cómo de pronto se pueden pegar tiros a, o, o, o intentar matar moscas a cañonazos. Es que era sembrar el miedo a la población. Sí, perdón, sí, sí perdón, si la verdad hay que decirla, pero pero es que hay que sí, decir sí, también la verdad en todos los lados. Si algo está mal, desde luego, sea la mesa por la recuperación, sea vos, sea Ciudadanos, sea el Partido Popular, el propio Partido Socialista, o sea, somos los más interesados que estamos en el gobierno, en que las cosas se solucionen. que Problema que haya, solución. hasta Así hay que gobernar. Pero, pero, ¿qué da qué datos estáis eh, diciendo que son falsos los que presentan en su nota de prensa? Los que están diciendo eso en la nota, porque los tengo aquí contrastados. Pero es que en la nota lo que están reclamando son más más medios para el hospital. No, no, si yo no. no digo que no haya más medios. No sí, pero se está diciendo que no hay, hay medicinas. Estáis, yo creo que estáis... David, eso es alarmar a la población. No, si no no hay, sí, David, no, no digo que no se necesiten más medios. Eso no lo digo. Eso no se está no lo discuto, vale no. Yo digo que hace falta mucho más. vale Pero... El hablar de, de, de datos concretos acerca de que este calendario es azul y blanco en vez de verde y rojo, pues no tiene sentido. Bueno, pero lo que refleja la nota de la plataforma tiene mucho de cierto también. ¿eh? no bueno, todo te, lo que lo no estoy todo... rebatiendo con datos. Sí, ¿eh? sí, pues yo también tengo datos y ahora os iré Soportalos. aportando. Y lo que refleja la nota es una serie de deficiencias que tiene el hospital eh, que hay que compararlo con áreas sanitarias necesarias ...equivalentes, como puede ser el área sanitaria de Alcázar de San Juan... ...y el área sanitaria de Cuenca... ...que son los más similares dentro de nuestra comunidad... ...al área sanitaria de Talavera y su comarca... ...y comparándolo con esos áreas sanitarias... ...el Hospital de Talavera tiene muchas deficiencias... ...por ejemplo, algo que se demanda por parte de la plataforma... ...y que también os tengo que decir... ...que en el último pleno del día 31 de octubre... ...nuestro grupo municipal elevamos una propuesta... ...bastante completa... Eh, ...que recoge muchas de estas necesidades de, del hospital... ...y centrándonos en algunos temas concretos... ...por ejemplo, la unidad hemodinámica... ...que tú bien decías Diana... ...que tienes familiares en, en Arenas de San Pedro... ...y tienen como hospital de referencia a Talavera de la Reina... ...de Arenas de San Pedro a Talavera... Eh, muy, ...por muy rápido que se llegue... ...rápido son 35 minutos... Uh -huh. ...lo más importante ante un infarto es... ...la rapidez con la que se atienda... ...pues en el Hospital de Talavera... ...no hay una unidad de hemodinámica... ...para atender a los pacientes de infarto... ...llegan y le hacen unos primeros asistencias... ...y en el momento que valoran... ...si da tiempo a llegar a Toledo... ...se le desplaza mediante un avimóvil... ...o un helicóptero si es de, si es de día con no se puede entender como un hospital como el de Talavera todavía no tenga una unidad hemodinámica y eso por parte de la plataforma se está exigiendo y por parte del grupo municipal Bosch lo hemos llevado dentro de ello luego también hacen referencia a listas de espera pues os puedo eh, confirmar que en el servicio de, de digestivo para endoscopias hay una lista de espera de más de un año de más de un año ¿Y eso cómo se solucionaría? Poniendo un segundo turno. Los mismos aparatos es, pueden funcionar por la mañana y por la tarde. El problema es que solamente hay personal para que trabaje por la por la mañana. El gran problema yo, es que la mayoría que de que dar, los médicos pero a esa que lista trabajan, de espera, los trabajan por la tarde en los privados. Pero a esa lista de espera de más de un año, para endoscopias, hay que darle una, una solución. Pero David, si han, vamos a ver, habrá que irlo hablando de la situación. Per, perdona un momento, si horror, hecho no. Yo he ido a hacerme una resonancia a, por la noche uh -huh. al hospital. ¿Por qué? Pues porque ese servicio se ha dotado de presupuesto, se ha dotado de personal y funciona. A lo mejor es que simplemente no hay para cubrir ese turno que dices. Porque bueno, pero lo el mismo la, lo mismo es que la resonancia no hay problema, Roberto, pero en el servicio de endoscopia las hay Y está, y está Sí, un, sí, sí y yo está no estoy discutiendo que haya un año, pero que se está haciendo un es, más... esfuerzo máximo por parte del SESCAM para reducir la lista de espera, no solo en Talavera, sino en toda la región, yo creo que eso está patente, que estamos mejor que hace cuatro años, yo creo que es patente. Pero que la, sí. la demanda por parte de la plataforma, exigiendo una unidad de demodinámica es más que justificable, y vosotros lo habéis dado por cifras, una mm, comarca, una, un, un hospital de referencia que recibe que, que atiende a más de 180.000 personas. ¿Cómo no tiene una unidad hemodinámica el hospital de Talavera? No, no, sí, y eso se debe, perdona que te diga Roberto, sí. eso se debe a que durante años y años al hospital de Talavera se le ha discriminado mediante partidas presupuestarias. ...y eso es así, eso ha sido así durante muchos años... ...pero es que además lo es ahora también en el 2020... ...y en el pleno, en el pleno que está grabado... ...de este año yo fui dando una serie de datos... ...en el cual las partidas presupuestarias... ...que que se destinan para los hospitales... ...de la Junta de Comunidades... ...pues eran 448.000 para el hospital de Talavera... ...frente a 4 millones para el hospital de Albacete... ...14 millones y medio para el hospital de Cuenca... ...10 millones 900 para el hospital de Guadalajara y 37.254.000 para el Toledo porque hay que acondicionarle, claro, son mu sí, son mucho. Y para y para Puerto Llano 1.190.000. Y esos son partidas presupuestarias de lo actual presup de presupuestos para Estoy de acuerdo que Una contigo. vez más se vuelve uh -huh. a discriminar al Hospital de Talavera en los presupuestos autonómicos. Sí. No es, eso es, no es hacer, hacer demagogia, si son me datos me oficiales. Comparar, comparar los 448.000 euros con 37 millones Con las obras que se están realizando en los hospitales de Albacete y de Guadalajara... ...yo creo que, que está incluido en esas partidas presupuestarias... ...es que en el hospital de Talavera a lo mejor no es hay que, que realizar no. ninguna obra... ...y lo que hay que hacer es equipamiento. No, no, pero Chicos, es que si esto no permitís. son obras. este Estas inversiones no son obras, Roberto. Son la partida presupuestaria que se va a destinar para dotar al hospital a lo largo de 2020. No, ¿para dotarle de qué? De todo, de, de suministros, perdona, de suministros, de más medios, de obras y de todo... ¿No te llama la atención que solamente sean 448.000 sí. para sí, Talavera? Me, si me permitís, chicos, tengo que darle voz a Helen, que está al otro lado de la línea telefónica, y a Susana, que todavía no han intervenido. Helen Delgado, está al otro lado de la línea telefónica. Sí, buenos días. Eh, bueno, eh, estoy escuchando la tertulia, me parece muy interesante los datos que ha, que ha aportado Alberto, y dice que que bueno que para manejar estos datos él se ha tenido que informar en la mesa por la recuperación de Talavera los datos que ellos han, han informado es también por un trabajo anterior que han hecho y, y han estado recabando información sobre la situación del centro sanitario, han hecho eh, han realizado reuniones, han investigado, han reunido documentación y todo eso lo han aportado y han salido los datos por los que realmente están denunciando el cómo se encuentra ahora mismo el área de Talavera, el área sanitaria. Aparte de, bueno, no sabía el, el dato que ha dado Roberto de Lictus, que ya está aquí, ...el equipo, pero se están formando, me parece estupendo... Eh, ...es cierto que lo que comenta David de la unidad de hemodinámica... ...estamos a la espera... ...junto con el segundo punto de atención continuada también que no viene... ...la segunda uvi móvil para la comarca... ...y, y todo viene de, de la falta de presupuesto y de inversión... ...que se está haciendo en el hospital de Talavera... ...en comparación con lo que están comentando los compañeros... ...en comparación con los presupuestos autonómicos... ...que destinan a, a los otros hospitales de, de la región pues generalmente no tiene nada que ver unos con otros eh, Es el turno ahora de, de Susana que la tengo aquí calladita a mi lado ahora os doy paso a todos los demás ¿eh? gracias. Sí, pues eh, varias cosas. Eh, apuntando a lo que comentaba mmm, Alberto, yo creo que hay que hacer una diferenciación, o a mí por lo menos me parece que hay que hacer una diferenciación entre lo que dice lo que comentabas antes, y es utilizar eh, la expresión de que es información falsa la que está empleando la mesa por Talavera. Y otra cosa, ya digo, muy bien distinta, por lo menos en mi, en mi opinión, es el hecho de no haber aportado datos concretos en esa nota de prensa. quizá Porque probablemente, perdona, Alberto, probablemente porque a lo mejor eh, una nota de prensa da para lo que da y el hecho ya de ir descendiendo en datos concretos, números y tal, pero... Es que no, Ale. Alberto, Alberto, pero o sea, perdóname, deja si Yo digo déjame, que esto favor, es rojo, es rojo. Pero, pero déjame, por favor, que termine eh, con, lo que, con lo que estaba comentando. Yo lo único que te digo es que eh, decir que es información falsa, aparte de que me parece francamente que es una... Es una no sé, es, falso es, lo mío. Es, es una expresión... Es, es falso lo mío, digo. A ver si puedo terminar, Alberto, ver, por favor, que yo he estado calladita, como muy bien ha dicho Diana, Pero escuchándoos a, a nada, todos. Hombre. No, quiero decir que una cosa es que sea información, ¿vale?, que no da datos concretos, otra cosa es decir que es una información falsa Yo creo que francamente son dos cosas muy distintas. He leído la nota, he oído a Diana ahora y vuelvo a repetir, a mí francamente en esta nota me faltan datos, pero de ahí a decir que es una información falsa creo que es eh, bueno, Susana, algo bastante La nota dice especialistas que se están marchando. Roberto y Alberto me han dicho que hay 45 personas más en plantilla. Eso es un dato. Yo ¿no? pienso que aquí falta información. Es lo que veo que falta Mira, información mamá, no, no información falsa sino que falta información habrá una, una, una primera puntualización una primera puntualización luego en segundo lugar estoy totalmente de acuerdo contigo por supuesto que talavera necesita más o sea eso yo creo que todos hacemos el, el mismo análisis creo que es importante también eh, el hecho de eh, hacer una revisión un seguimiento incluso a lo mejor una probable eh, actualización y ver que se cumplen eh, el, el tema del convenio el convenio que hay con la, la juana de Castilla y León, por ejemplo, a mí me parece algo eh, que es bastante importante el hecho de que eh, de todas esas personas que vienen de otras comunidades autónomas, eso luego no revierta directamente en, en Talavera, no en tal. los servicios a mí eso me parece básico, básico eh, luego, otra cosa también importante con respecto a, al tema de las listas de espera, yo no creo que eso sea algo, ya miro a miro a Roberto, no creo que sea algo que solamente ocurre en Talavera, creo que las listas de espera son demasiado grandes o ...en toda la comunidad autónoma. No creo que sea algo que eh, específico de aquí de Talavera. Son demasiado grandes. Y luego eh, también, bueno, es que si habláramos, por ejemplo, del hospital de, de Toledo... ...si entramos a comparar, que yo creo que las comparaciones son odiosas... ...pero bueno, si entráramos a comparar, eh, hay, hay, por ejemplo, determinados servicios... ...allí en, en Toledo, que las listas de espera están en dos años... Entonces por eso digo que creo que no es algo eh, solo y exclusivamente de que esté ocurriendo en, en, en Taladera de la Reina. Y luego eh, a David eh, comentar. Yo vuelvo a repetir, creo que las comparaciones son odiosas. Yo no creo, y desde nuestro grupo eh, municipal así también lo pensamos, que está en coger los datos en valores absolutos es decir para Albacete va tal, para Toledo va tal, para Ciudad, Real, para Ciudad Real va tal, sino que realmente lo que habría que estudiar son las necesidades reales y ahí sí es verdad que hacen falta los datos concretos pero no tanto eh, de por compararnos con otros hospitales sino por ver la, la, la realidad que hay a día de hoy en Talavera y por supuesto ...puestísimo, también en la comarca, porque el hospital de Talavera, ya sabemos todos... ...que hace, da atención a, a las personas que viven en, en los municipios limítrofes... Y, ...y en otras comunidades autónomas, limítrofes con la nuestra. Pues Susana, me vas a disculpar, pero sí que nos tenemos que comparar, sí que hay que compararse. Mire, Talavera tiene una área sanitaria que engloba 177.000 habitantes... ...Cuenca, una área sanitaria de 138.000 habitantes... ...Alcaza de San Juan, 120.000 habitantes... ...pues teniendo en cuenta los números de habitantes... ...os voy a dar los datos por asignación por camas... ...para Alcaza de San Juan, una cama por cada 343 habitantes... ...para Cuenca, una cama por cada 332 habitantes... ...y Talavera, una cama por 500 por cada 567 habitantes... Es impresionante la diferencia, más del doble. Eso son datos reales y verídicos. Sí. Y hay que comparar porque estamos recibiendo menos datos que las demás restos de áreas sanitarias. Y eso es así, no de, este, no de este año, Susana. Es así desde año tras año, año tras año. Sí, pero, pero es que por hacer pero esas es que... comparaciones, nosotros, al pero final, es que... y por ser un poco más pragmáticos, David, no está en comparar el problema, sino está en que Talavera no tiene lo que necesita. Vuelvo a insistir. Claro, Entonces, claro. viendo cuál es la realidad objetiva de a día de hoy, sin mirar el resto de hospitales, pues se podía hacer mucho más por Talavera. Pero, si, es que, pero mmm, si se está demandando, por parte de la plataforma se está demandando. pero Y además, como lo, lo que piden son datos, hay que darlos, esos datos. Por y estos datos hay que hacerlos comparando al, con el resto de áreas sanitarias similares. Porque lo que se está pidiendo no es algo extraordinario. Se está pidiendo lo que otros ya tienen. Bueno, lo que otros <coughs> ya tienen. ¿Y por qué es la importancia de, ese, de esa ratio de camas por habitante? Porque en base a esa ratio... ...es se realizan las partidas presupuestarias después... ...y las especialidades, sí, y mirar ...de 2018 a 2019 en Alcazán se han incrementado 19 camas en un año... ...en Cuenca se han incrementado 21 camas... ...y en Talavera, de 2018 a 19 tan solo dos camas... ...es, es la asignación de, más pequeña que hay cuando ese el hospital que más deficiencias tiene y es muy importante cada cama porque en base a cada asignación de cada cama se incrementa la asignación en el presupuesto de la junta de comunidades sí, para el hospital claro, por y eso eso va haciendo que cada año la ratio sea superior y que tengamos más deficiencias en el hospital eso. y esas comparaciones hay que hacerlas hay que hacerlas porque es la única forma que tenemos de demostrar la discriminación que se está haciendo hacia el hospital de Talavera año tras año en los presupuestos autonómicos. Y prueba de ello son los de, son los de ahora. Y no es que me lo estoy inventando, es que están ahí, es que cualquiera podemos consultarlos y son datos reales igual que los que estáis trayendo cualquiera de vosotros. Perfecto, me parece perfecto y si queremos que los datos sean fríos, lo dejamos todos los tuyos, los míos y los de los demás en datos fríos y yo eh, no voy a contradecirte eh, Susana, mm, me parece perfecta la nota de, de la mesa, si la reivindicación me parece perfecta, es más lo que lo que se necesita en Talavera. Y tiene pero, su fundamentación. Pero bueno, ¿Y están, eso, eso y, ya es más relativo. Y están y están perdona, David, esas deficiencias. Perdona David. Sí, pero no es más relativo solo dato. Yo o me sea, he leído la nota en la época te dice que Talavera ha estudiado Roberto, se ha estudiado la situación Alberto y pero luego es un es, es un escrito o una nota llena de vaguedades. No, pero ya no, no digo falsedad digo yo, Esa lo es la diferencia Eso es lo, de, es lo no. que yo trataba de bueno, decir Cuando está si diciendo ver. Que se lo han estudiado si queréis, Que se han reunido no, no, Ven con ¿Cómo, datos ¿Cómo nos van a hacer caso a Perdonarme, la comunidad Las reivindicaciones de Talavera sí. Si ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo Vamos a darle paso a Alberto ¿Cómo que no nos ponemos de acuerdo? Si nos ponemos de acuerdo Es que la propuesta Que lanzó Bosán en pleno. Sí. Yo creo que nadie eh, se opuso a la propuesta. Corrígeme que tú estabas sí, en ese se pleno. Se sí, por, se aprobó por unanimidad. Entonces, ¿cómo es por... puedes decir que no nos ponemos de acuerdo? Pues entonces ahora te estoy escuchando, Roberto, defender cosas diferentes. O sea, ¿estamos de acuerdo que hace falta una humanidad hemodinámica? Sí, que estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que no, es necesario... Un nuevo de punto, un punto de me está tirando además de las orejas mi técnico porque dice que tengo a Helen abandonada, así que doy paso a Alberto y enseguida Helen, a Helen, perdóname, te doy paso a ti. Muy breve, de verdad. Repito, la nota no me parece mal en Sí, si no me parece mal la reivindicación de la que, de que hay necesidades en talavera me parece perfecta y además es no solamente eh, elogiable sino que es verdad lo que pasa es que cuando se dice algo en base a unos datos concretos y verdaderos la realidad es real Y cuando se dan, no solamente vaguedades, sino que se dan datos que no son exactos están mmm, datos falsos. Bueno, pero estáis, estáis generalizando perdóname, la David, totalidad de, la, de David, la nota. Yo te he dejado hablar, pero sí, sí, por supuesto Y es que, en con respecto a, a, a lo que tú estás diciendo, mmm, me está sonando a que tú lo que quieres es una talavera independiente. No, para nada. ¿Cuántos talaveranos, talaveranos ha ingresados ahora mismo en el Hospital de Toledo? Mira, para nada. Perdóname, ¿cuántos talaveranos sí, hay? Es que no, te lo puedo, no te puedo bueno, permitir es que digas que diga es que que que hay una talavera independiente. Lo que quiero es una a Talavera claro, lo con tiene... los mismos servicios que cualquier otra ciudad de Castilla-La Mancha. No, no, no, no, Mira, no. Mira, no, es, que no, no. es que hay muchos tirando... servicios que están suficientemente duplicados para utilizarlos en Talavera. Estáis tirando toda claro. la nota de prensa cuando tienen mucha realidad. No, no, Por que no, ejemplo, que no, que no en te hemodinámica. Te de no. Estamos de acuerdo. Te acabo de decir que la nota me parece muy bien, sí. lo que pasa es que me parece que no está eh, no tiene esas actitudes no porque ten... está dando datos que no son reales. No tenemos claro que, que, que hace falta una unidad de hemodinámica sí, Lo, lo ten, tenemos, no, tenemos clarísimo, no. lo tenemos He dicho clarísimo, que la UME baja arterial eso y, y la UBI, está clara, ¿no? ¿no? Y en en bien, la unidad de ítmus. Bien, pero es que además reivindica la nota una segunda U bimóvil también claro, bien, bien es falta, si y ese sí es un, cuánto, dato, ese es un dato Alberto sabemos que su móvil tiene el área sanitaria claro, es un sabéis cuántas cubinas chicos ubi me está regañando mi técnico área sanitaria de Alcázar de San Juan me está regañando Lope porque se nos está cruzando un poquito más con la tres. conversación. Cada día, ¿Tiene? ¿Tiene tres, por favor, tí, cada día lo llevo peor a hablar contigo. Por con favor, que Lope me está tirando las orejas, que se nos eh, cruza todo aquí los micrófonos y los oyentes no nos escucha bien. Helen, que está al otro lado de, de la línea telefónica. Helen, esto es para tirarte también a ti un poquito las orejas. El próximo día te necesito aquí porque si no, el teléfono, <risa> bueno, pues siempre estás en inferioridad de condiciones. Helen. Es más complicado, sí. Eh, bueno, simplemente no, decir, los datos que ha aportado David son datos reales, es decir... Eh, sí, pero David no también podemos... habla de los años en el que el Partido Popular estaba en el gobierno, habla de inversiones eh, años también atrás, eh. claro, o sea, sí, también... Bueno, nos esto nos pero nos esto no viene de ahora, esto viene de, de año tras año, de discriminación en los presupuestos por Talavera, y tenemos la situación que tenemos en el tema sanitario que hoy nos centra y en otros muchos temas, Helen. por eso. Sí, no, me parece eh, muy importante los presupuestos autonómicos del 2020 para talavera para talavera ni siquiera llega a medio millón de euros cuando el resto estamos diciendo que sí que no podemos comparar pero realmente hay áreas sanitarias que abarcan prácticamente eh, la, la misma el mismo la misma cantidad de usuarios y estamos en totalmente eh, no estamos equiparados a ellos Con este, con este dinero, con esos presupuestos que tenemos, no podemos tampoco abarcar mucho más. Entonces, eh, lo que se hace importante es que, es lo que decía David, aumentar el tema de camas para el ratio, luego eso va, va a suponer un incremento de los presupuestos también. Porque es que estamos en inferioridad con el resto de los hospitales. Vamos a seguir hablando de esos eh, datos, de esos eh, presupuestos. Eh, nosotros también nos debemos a los números. Eh, 13 y 42 minutos, vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Enseguida estamos de vuelta aquí en el Magazine de Oiz radio Diana ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25 Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca Llámanos al 925 80 71 25 O visita nuestra delegación en Calle Tamujar 3, Bajo, Talavera de la Reina la organización Impulsora y tiene trabajo para ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 4000 y cuéntanos qué necesitas. Para impresión offset digital, SOIT Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, SOIT Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, SOIT Artes Gráficas. En SOIT Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. SOIT Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, Polígono de Torre Hierro. Teléfono 925 05 40 00, Talavera. Dicho y hecho. En la organización impulsora y siempre cumplimos tus sueños. La ilusión del bote boleto que estabas esperando ya ha llegado. Un bote de 1.778.364 euros que en esta ocasión se han ido a tierras extremeñas. ¡Felicidades a los afortunados! ¡Anímate y participa! El próximo afortunado puede ser tú o en radio no, no. no todo el mundo puede presumir de escucharnos Zuzi sí, sí. oh, Primer Open Amateur Kickboxing UNED Talavera La Nueva 2019 Sábado 23 de noviembre Pabellón Alfredo Ortiz Gallego de Talavera La Nueva Organizan Club Kickboxing JC de Talavera la Nueva, Ayuntamiento de Talavera la Nueva y Boxing Castilla. Colaboran Diputación de Toledo, Consejalía de Deportes, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, UND y Custom Fixer. Reservas al 654-340-865. Invita o Radio Talavera. ¡No te lo pierdas!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 La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El Duendecillo Verde trata la discapacidad de forma transparente y valiente. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. El último viernes de mes podréis escucharlo en Oír Radio Nacional, en sus distintos diales y en oírradio.es. Os espero Seis minutos, parece que no, pero el tiempo se pasa volando. Aquí en el magazín de Ovid radio estamos con tengo esta... que una cosa? Sí. Que, que yo lo he dicho de broma, es de David. <risa> que, cada, que, no, que, que cada día hablo mejor con él, o sea, que no tengo problema. Esto es, eh, bueno, pues eh, lo que tiene, ¿no? Cuando se debate un tema importante para Talavera, para la comarca, para las personas al final, porque, bueno, eh, que poco importa, ¿no?, de, de dónde vengamos, porque al final lo que, que decimos todos, lo que queremos es la mejor atención eh, personalizada, lo más rápido, pero está claro que para ello necesitamos eh, dinero. La nota de eh, la mesa por la recuperación de Talavera va un poquito más allá. Dice, llegamos a la conclusión de que da la sensación de que se está desmantelando de alguna manera el Hospital Nuestra Señora del Prado para convertirlo en un gigantesco ambulatorio en donde se pase consulta y las especialidades sean atendidas en el Macro Hospital de Toledo. Precisamente ayer, bueno, pues eh, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Paje eh, adelantaba, bueno, hablaba a, con los periodistas en un desayuno informativo que puede ser que para el mes de junio cerca de la fecha de la celebración del Corpus Christi... ...que está este año estipulado eh, el próximo año para el día 11 de junio pueda llevarse a cabo la inauguración de ese nuevo hospital de Toledo también los periodistas eh, bueno pues eh, iban un poco más allá porque al parecer hay algún problema eh, con los accesos eh, al hospital decía Emiliano García paje que el hospital tiene sus accesos realizados y el único problema es la enorme cicatriz que supone el hecho de que la autovía A42 y la carretera nacional N400 confluyan en el entorno del hospital en todo caso decía eh, paje confía en que el Estado finalice el tramo de la A40 que conectará Ocaña con Toledo y así resuelva el problema del volumen de tráfico calculando que cerca de 4.000 vehículos al día evitarán pasar por la zona con esta nueva vía. Dice son dos vías del Estado y de alta capacidad por lo que la Administración eh, General perdón, la Administración Regional descarta asumir el coste de la puesta en marcha de nuevos accesos del mismo modo que no lo hizo en el caso de obras hospitalarias de Ciudad Real o Guadalajara. Se está hablando mucho de ese hospital yo no conocía, eh, bueno, pues este posible problema de los accesos en eh, roberto es que están tienen que ejecutar una obra de acceso precisamente para eso para descongestionar el tráfico por la por la vía de la nacional 400 porque si no pues al final al hospital se acaba entrando por una calle uh -huh. y entonces, ¿La nacional 400 es la, la autovía del el polígono sí uh -huh. la nacional 400 y entonces tienen que hacer quieren hacer un acceso desde la bajada de la cuesta de las nieves y uh -huh que vaya al hospital y que permita conectar al hospital con toda la circunvalación. Entonces, claro, eso te está quitando muchísimo acceso por ese eh, volumen de tráfico por esa nacional 400. Pero a mí lo que me confirman es que el gobierno regional, aunque quisiera, no puede hacer esa obra porque es competencia del Estado. Es competencia del Estado, sí. Es competencia del gobierno central. ¿Qué va a hacer Podemos? Bueno, pero la, es, es el una el obra que, que seguro que se solucionará. Porque tratándose de Toledo y del macro hospital seguro que le dan solución. Ya lo veréis como en breve anuncian cuál es la solución y la abordarán con una partida presupuestaria y no habrá ningún problema. El cofradío del lamento. No, no es, no es el lamento, es que es que mm, no conozco nada que no se haya solucionado en, en Toledo. Eh, ahí ahí necesitan necesitan hacer una, un nuevo acceso y le van a hacer, ya lo veréis como dentro de unos meses se está inaugurando, sí. sin embargo Talavera necesita desdoblamiento de las entradas y no y año tras año no se ejecuta pero bueno, para no irnos del tema y en el hospital de Talavera y referente a, a, los, a lo último que nos has leído uh -huh. de que se puede correr el riesgo de que se quede como un gran ambulatorio claro que sí, que se puede correr ese riesgo si no se defiende, si no se aumenta la ratio de, de camas por habitante si no se le va dotando con mayores partidas presupuestarias, corremos ese riesgo por la cercanía de Toledo y que ese macro hospital se queden allí las especialidades. Y un ejemplo de ello es ya lo siguiente, que además estaba también recogido en nuestra proposición que también se aprobó. Y es que ninguno de los siete aceleradores lineales que ha donado la Fundación Amancio Ortega para Castilla-La Mancha se ha asignado a Talavera de la Reina. Te tengo Mirar. que corregir, David, porque el jueves pasado estuvo aquí el servicio de radiología, en uh -huh. nuestro espacio Hablemos de Salud, y una de sí. esas tecnologías está aquí. Nos lo explicaron ellos, nos lo contaron, y una de ellas está aquí funcionando. Sí. Nos lo contó el propio servicio de, sí, sí. La conozco, de radiología. La conozco, y mira, eh, la eh, el, el, el aparato que está aquí en Talavera es un aparato que está totalmente desfasado que no tiene nada que ver con los nuevos siete aceleradores que ha donado la Fundación Amancio Ortega. Pues sí, el personal de radiología aparato, fueron los que nos dijeron que, que, que tenían uno la, de esos eso aparatos es donados claro, por Amancio Ortega. El, el no, no, no, no. Para, para nada, o sea, lo que ha salido todo en prensa es que y, y, y lo que ahora mismo está aprobado es que una una aceleradora en línea en Albacete, dos en Albacete, dos a Toledo, ninguna a cuenca y ninguna en Guadalajara. Pues el sí. jueves pasado estaba va confirmado que uno sí, de los aceleradores lineales aquí. va a venir a Talavera. Nos lo explicó el servicio de radiología, venían cuatro personas Pilar, Estás hablando estudiante? de cosas distintas. Claro, Estás hablando claro, de cosas, cosas diferentes. Claro. Es que a, no que es vaya que, a venir uno nuevo, claro. sino que el que está... Que ya hay, se, que claro. Talavera ya tiene, cuenta con un acelerador. Donado mundial. por, eh, por eh, no. la Fundación Amancio Ortega. Nos explicaron, vamos, está grabado... Sí? Lo mira. tenemos grabado, el podcast, en nuestra página web, sí. en OIT Radio, y también lo, lo grabamos en vídeo. Nos lo explicaron pues mira, las personas que vinieron. El acelerador eh. que, que hay en Talavera, es un acelerador que ya tiene muchos años, eh, su eficiencia no tiene nada que ver... Con los nuevos que ahora ha donado que todavía no están instalados todavía no están instalados ¿de acuerdo? estamos hablando de siete aceleradores nuevos que se, que se donan para Castilla-La Mancha, Talavera sí que tiene uno, pero es, tan es, es anterior, no es la última tecnología, sin embargo estos, está comprobado que son más eficientes y generan Menos efectos secundarios. Pues te prometo que personalmente me voy a ocupar de, de subsanar el error si le hay, pero claro sí. eh, estas personas claro fueron que sí las que porque, nos lo explicaron el pasado jueves aquí en Hablemos hasta, de Salud. Porque hasta ahora no hay ninguna confirmación de que uno de los siete venga a Talavera. Y si no viene, va a ser una nueva discriminación hacia el hospital de Talavera. Porque por los datos que hemos estado hablando, por eh, el área sanitaria que conlleva, el hospital de Talavera merece tener al menos un acelerador lineal de los siete que se van a donar. Bueno, venga, seguimos. Helen, que estás al otro lado de la línea telefónica y Lope Vicente hoy está en pleno defensor. ¿eh? Me regaña mucho, me tira mucho por el canal interno de las orejas y, y no quiero que, que te quedes con, con ganas de apuntar nada. No, bueno, principio es cierto lo de los aceleradores. Estoy escuchando a David y de los siete que se han repartido por toda Castilla-La Mancha no viene ninguna talavera. Entonces, no sé, eso es lo mismo. Es ¿eh? una discriminación que se hace hacia el hospital. Igual que... ...que las entradas que, que también he escuchado que van a tener solución... ...porque dependen del Estado, eh, las entradas se van a van a encontrar una solución... ...las van a hacer seguro lo que no va a pasar aquí en Talavera... ...con el desdoblamiento para las entradas y salidas de Talavera... ...y bueno, si es verdad que depende del Estado y el Estado está... ...el Gobierno ahora mismo en funciones, también es del Partido Socialista... ...pues a ver si... Y se nota que están me junta en el gobierno en diputación y, y aquí tenemos en el municipio también al mismo partido y se pueda se pueda confirmar que, que bueno que se miraba para talavera también sobre todo para el hospital que es el tema que nos está ahora mismo estamos en, discutiendo sobre ello. Susana. Totalmente de acuerdo con lo que comenta David de los aceleradores lineales, esa distribución y aquí sí que es verdad que voy a entregar en tema de comparación aunque no me gusta, pero sí que es verdad que por la población que hay pues hombre, que no venga un acelerador es curioso, pero bueno, quedamos a la espera de lo que nos comentes eh, Diana de esa posible o no posible subsanación de yo a de a la información yo ya porque estuvieron es aquí el jueves pasado, superimportante. El audio está subido a la página está. web y, y también lo grabamos para yo nuestro que canal de televisión, que superimportante es y y, y, y, y luego comentar eh, Roberto, yo hay una cosa que y que ocurre desgraciadamente mucho en España, ¿qué va pasado con la planificación? Es decir, si eh, el Gobierno regional se plantea hacer un, un hospital con la ubicación geográfica concreta, ¿Qué pasa con los accesos? ¿Eso cuando se ha planificado al principio del todo eh, un, eh, un hospital de esta envergadura no se ha planteado qué hacer con el tema de los accesos? Es que yo creo que tenía que haber ido hecho, eh, eh, esto ya desde el minuto uno cuando uno se pone a diseñar. ¿Qué ha ocurrido con esto? Esto nunca se había planteado al gobierno al gobierno regional. ¿Qué ocurría con los accesos? Porque eso va a ser si eh, a día de hoy que todos conocen la zona, eh, se forman, sobre todo en, en, en las entradas y en las salidas del horario laboral, se forman eh, unos eh, unos pitotes, si me permitís la expresión tan coloquial, ¿qué va a ocurrir cuando ese hospital esté allí? O sea, se van a hacer auténticos cuellos de botella. ¿Esto nunca se ha planificado desde el Gobierno regional? Yo te Pregunta. recuerdo que este, este hospital... ¿Ha estado ocho años en construcción? Sí, sí, sí, lo sé. Verdad, lo sé, además lo he visto desde Ha habido ocho años con dos, uno, con dos gobiernos diferentes. Totalmente de acuerdo. Pero te pregunto... Y dos ayuntamientos por qué es el de signo contrario. Y no... A... Pero mira, es un es problema que, que también he que solucionar Chile, Que está Toledo. a otro del teléfono. O sea, ese es un problema que tendrá que solucionar Toledo, que tendrá que hacer una expropiación, poner los terrenos a disposición del Ministerio de Fomento, claro, que el no es una obra nacional, ¿no? De Fomento claro, sacar claro. la obra a licitación y ejecutar. El mayor problema es que esa obra que Pero es una, haberlo persona, hecho, antes. Tenía que hecho antes. Claro, no no ahora y el, el lobo, ¿no? Claro, de todas formas, a mí eh, hay que echar un poco la vista atrás, no mucho, ¿eh? Solo el, este momento puntual y ¿De, de dónde venimos. O sea, venimos en el Hospital de Talavera de un periodo negro de 2011 a 2015, donde se cerró una planta y se echó a la calle a 200 personas. Roberto, no volvás. Y recuperar eso cuesta, David. Sí. Destruir y cerrar cuesta muy poco. Se cierra y se cierra mañana. Pero reconstruir lleva su tiempo. bueno Y hay que hacerlo poco a poco. ¿Qué hay? acepto que me digas que en talavera hay que hacerlo a más velocidad porque tenemos más necesidad eso estoy de acuerdo no te lo puedo negar mira hay algo que Pero se que cuesta mucho recuperar hay algo perdido. que se planificó se proyectó y se ejecutó que es la apertura de un segundo centro de punto de atención continuada en talavera y todavía no se ha puesto en funcionamiento, y es necesario. Y es cierto, ya, cayó con los recortes, con los famosos recortes, y en no ese punto marcha. ese punto de atención continuada que se preveía para abrir en los, en los centros médicos Río Tajo y La Solana, muy necesario, además, sobre todo para la atención en fines de semana y días festivos supondría mmm, pues descongestionar un, la urgencia des de la plaza del marto y no, eso, eso y, las, y, y las del propio hospital sí, y las del propio hospital y el ¿sabes? centro que está preparado para ello es el centro de salud Río Tajo pero si no se aumentan las partidas presupuestarias para sanidad en Talavera nunca se abrirá y eso es lo que se está demandando y eso es lo que Nosotros defendíamos en la proposición que se aprobó el día 31 de octubre. Y que en se aprobó lo... como parte por, por una, mi, unanimidad pues de la es, corporación, tanto pues, Ciudadanos pues ese, como el Partido Ese es otro punto que, que también popular. recoge la plataforma y que hay que apoyarlo y que hay que ponerlo en funcionamiento lo, lo antes posible. Igual que el tema de la segunda UbiMóvil, que antes pues bueno lo hemos dejado un también poquito completamente en, en el aire. Y si hay cosas que yo he dicho que en el, en el claro. comunicado están completamente justificadas. Sí. ...y otras que yo creo que no están eh, no tienen la exactitud suficiente porque los datos no son reales. Claro, es que pero hay reivindicaciones aquí que yo las asumo como como propias como cualquier persona de bien, sí, o sea, es que no tiene sentido, Alberto. Hemos subido 5 si no millones no. los gastos de personal, lo si no que no, Roberto. O sea, ha subido pero, el, el gasto que... en farmacia 200.000 €. Que, mil no euros. que no, si también tengo se que ha invertido datos. un 15% más en personal. Entonces, lo que no se puede decir es que falta personal y medicamentos, se puede decir hace falta más personal todavía del que hay y más medicamentos. De acuerdo. Pero que a lo que me refiero Sabes es que, que si se pero, apoya unánimemente no sembrar, medidas de este tipo, por supuesto que sí, sí, estoy de acuerdo y por eso lo he rebatido, pero medidas de ese tipo que son necesarias para el hospital y para el área sanitaria, si se aprueban en pleno por unanimidad, no puede quedar ahí. Vamos a no puede quedar ahí en pleno. Y con ese mensaje nos quedamos porque es la 1 y 59 minutos. Me tengo que marchar que el compañero de deportes eh, tiene que entrar. Así que muchísimas gracias eh, a todos. David Moreno de Vox, Alberto Retana, Roberto Gallego, Susana Hernández y Helen Delgado que está al otro lado de la línea telefónica. Muchísimas gracias una semana más por haber venido a participar a esta tertulia de Oiz Radio. A ustedes, señores, les espero mañana aquí a partir de las 12. Gracias. gracias. Por eso precisamente Alberto, Ciudadanos lleva pleno este... Resumir de escucharnos. ZUSY oh. ZUSY sí.